パピ、エルケテ o ネン d ピストラフ a ープラスティック、カンド l ゴサンタ、ノメデオナダディガティニンヨマ l o s バテトドロレガロイロベンディー、オノボロノフォーネ o cio cerrado, más allá p a s a nube y el sol、s i e n tranquilo c u a n d o siembro el、terror. t e r r o para cobrar t r ラ s puta pa coronar, y una voz que me repite、no、a イメキバラ。 Siento q e me decidí, tu gata de lejos me tira b e s i t o s y decida. c o m e el jefe hasta la tumba, vas al ojo y no me hagas preguntas. Que me iban a tirar si no les dio la sangre nunca. Yo soy el mero mero, probame si estoy en punga. Van a encontrarme anestesiado y escuchando cumbia. cuando Paso e n c a p u c h a o me dicen desaparecido como a Manu Chao. Pero yo no me escondo pa' i siendo por todos lados. El barrio sabe quién es el que corta el mero、sacalao. saca y lo descarga. Y más si un h i e r i me lo encarga, puedo darte el viaje de ida para conocer al barba. A mí me sobra puntería con las cortas o las largas. Así que anda rezándole a los santos pa' ver si te salvan. María, perdón por mi comportamiento inapto. La mafia se asustó cuando perdieron el contacto. Yo no soy quien. スプリッ Y se goza cuando palpita. Yo no estoy pachulería que mancha mi profesión. Tengo el alma de un bandido y la mente de un escritor. El padrino del padrino, el que le baja a tu patrón. El que suena en cada punto donde se pone el cabrón. Mi p i s t o l l o b r i l l a n d o más que el sol en tiempos de verano. Puedo ensuciar las manos, pero si nos vemos, vamos a ver si la pierdo o la gano. Plata y miedo nunca tuve, solo tengo a mis hermanos. Si、sí、saco la Zig Zagwe, si saco si、sí、saco, la Zig Zagwe, ve que 7-7. Si saco la Zig Zagwe, si saco s、sí、i s a c o e n la cara m o t h e r f u c k e r l e mejor. Esta calle es verdadera, pa' r o c h o pa' bandolera, pa' los que están encerrados, los、sí. que siguen sí. acá sí. afuera. Para que aprendan los giles, que、sí. la cuenten sí. como sí. quiera, que seguimos en combate asegurándole. パーロケータンエンセラーオーロケータンエンセラーオーロケータンエンセラーオーロケータンエンコラー e s エラーオーロケーンエンセタンエンセランエラーオーラーケータラーオーロケータンセラーケータラーオーロケータンセラーケータラーオーロケータンセラオエンセラーオーロケータンンラーオ